El sueño de cualquier docente de ciencias, yo creo, poder crear ilustraciones científicas, eh, rigurosas, realistas, vamos, perfectas para una clase, con solo pedírselo a una inteligencia artificial. Durante mucho tiempo, esto ha sido pura ciencia ficción, más que nada porque los resultados daban, bueno, entre risa y pánico. Cánico, sobre todo, porque el problema no era que los dibujos fueran feos, sino que eran fundamentalmente incorrectos. Claro. La IA tiene una tendencia a alucinar, o sea, a inventarse detalles. Y en un contexto educativo, un detalle inventado no es un error, es, es desinformación. Totalmente. Una célula con un orgánulo que no existe o un corazón con una arteria que no va a ninguna parte, es peor que no tener ninguna ilustración. Exacto, es que es contraproducente. Por eso, el material que tenemos hoy sobre la mesa es tan interesante. Es un artículo del blog Bilateria que analiza un avance que parece por fin un paso en la dirección correcta, aunque, y esto lo recalca mucho, con importantes matices. Sí. Habla de un modelo de Google llamado Nano Banana Pro, que está integrado en Gemini. Según el autor, es la primera IA capaz de representar con cierto rigor científico procesos y estructuras complejas. La palabra clave ahí es cierto rigor. No es perfecto ni mucho menos. El propio artículo lo describe como una herramienta potente, pero que requiere una supervisión constante y eh, experta. No es una máquina de soluciones mágicas. Pues esa es nuestra misión en este análisis. Explorar a fondo esas capacidades y sobre todo esas limitaciones. Vamos a usar los ejemplos del artículo para entender qué funciona, qué no, y lo más importante, qué método propone el autor para, digamos, domar a esta tecnología y conseguir resultados que de verdad sirvan para enseñar. Vale, vamos a desgranar esto. Venga. El artículo no se anda con rodeos y empieza con lo que describe como la prueba de fuego definitiva para cualquier IA generadora de imágenes. Dibujar una célula animal. Es que tiene todo el sentido. Aparentemente, es el gran reto. El Everest de la ilustración biológica para una máquina, porque ninguna lo consigue bien a la primera. Claro. Y tiene todo el sentido que sea el test definitivo. Una célula no es solo una colección de piezas. Es un sistema interconectado. Cada orgánulo tiene una forma, una posición y una relación específica con los demás. Exacto. Un pequeño error en la membrana, en el retículo endoplasmático o en la posición del núcleo. Desviltúa todo el modelo. Es un examen de precisión y de, bueno, de comprensión de relaciones espaciales complejas. Pues el autor se lanza a la piscina con un prompt muy claro y directo. Le pide... ...haz la imagen de la célula animal indicando todas sus estructuras. Nivel primero de ESO, apta para ser imprimida en una hoja de papel. Muy específico. El primer intento, nos cuenta, es un desastre... ...lleno de numerosos errores, vamos, que lo descarta sin más. Pero el segundo intento es otra historia. Es bastante bueno, sin errores graves, pero está incompleto. Faltan dos elementos, los ribosomas y los centriolos. Y aquí, aquí es donde empieza la parte verdaderamente instructiva del proceso... No en el acierto, sino en cómo se gestiona el error. Totalmente. Porque la solución no es un prompt larguísimo y súper técnico. Es una instrucción de, bueno, casi dos palabras. Añade los ribosomas y centriolos. ¿Y ya está? ¿Y ya está? Con esta simple corrección, la IA genera la imagen final, que según el autor es correcta y está lista para usar en una clase. Pero fíjate en lo que eso implica. No le estás enseñando desde cero qué es un ribosoma. El modelo ya lo sabe conceptualmente, de sus datos de entrenamiento, pero lo omitió en el primer ensamblaje. Es como… Es como un alumno un poco distraído al que tienes que decirle, oye, muy bien, pero te has olvidado de esto y esto. Esto nos dice que el conocimiento subyacente está ahí, pero la capacidad de la IA para organizarlo todo bien a la primera es todavía muy frágil. No es un problema de conocimiento, sino de ejecución. Es una buena forma de verlo. El artículo explora una segunda técnica para este mismo reto usar una imagen de referencia. Así ¿Ah, El autor coge una ilustración de la célula de Wikipedia y le pide a Gemini que cree una versión nueva inspirada en ella. El primer resultado es curioso. Gemini cambia los colores, pero la forma es un calco exacto de la imagen de Wikipedia. Es un comportamiento muy típico. La IA tiende a la imitación literal, a la solución de mínimo esfuerzo, por así decirlo. Si le das una referencia, su primer instinto es copiarla, no reinterpretarla a menos que se lo pidas explícitamente, claro. Y eso es justo lo que hace el autor. Le da una nueva instrucción muy específica. Has cambiado los colores, pero no la forma, ya que es idéntica, y yo la quiero diferente. Directo al grano. Y con esa orden, la IA por fin entiende la intención y genera una imagen anatómicamente correcta, pero con una forma y una composición, pues, originales. Esto subraya algo fundamental sobre cómo interactuar con estas herramientas. Hay que ser increíblemente explícita. La IA no infiere la intención abstracta de inspiración. Para nada. Hay que deletrearle que se busca una reinterpretación y no una copia. Esto nos lleva a una reflexión interesante sobre lo que llamamos creatividad en la IA, ¿no? No es una creatividad humana espontánea, sino una capacidad de recombinar y transformar siguiendo directrices muy, muy precisas. Es creatividad bajo demanda y con un manual de instrucciones. Vale, parece que con paciencia y las instrucciones correctas se puede domar a la IA para dibujar una célula, que es casi la imagen hola mundo de la biología. Pero, ¿qué pasa cuando le pedimos algo un poco más complejo, con más variables? Como la morfología de un insecto, por ejemplo, con sus segmentos, apéndices, la división entre cabeza, tórax y abdomen. Exacto. Y ahí es donde la cosa se complica de verdad. El autor le pide un esquema de la morfología externa de un insecto y el primer resultado ya tiene un fallo importante. El límite de la cabeza es incorrecto. Vale. Pero lo increíble es lo difícil que fue corregirlo. Cuenta que tuvo que marcar gráficamente el error en la imagen, subirla de nuevo y darle explicaciones detalladas y redundantes. Vaya. Al parecer, la IA se emperraba en el error. Es la terquedad de la máquina. A veces se anclan en una interpretación errónea y es muy difícil sacarlas de ahí. Pero es que llega un punto que es casi cómico. En uno de los intentos de corrección, la IA, incluyó la línea roja que el autor había dibujado para señalar el error en el nuevo dibujo. No me digas. Es absurdo. Es como si le pides a un pintor que borre una mancha y en lugar de eso te dibuja tu dedo señalando la mancha. ¿Por qué hace eso? No entiende la diferencia entre el contenido y la instrucción. Es que para la IA esa distinción no es tan obvia como para nosotros. No entiende el concepto de instrucción como algo separado de la imagen. Ve la imagen corregida con la línea roja como un nuevo dato de entrada, un nuevo patrón visual y asume que esa línea es parte de lo que se le está pidiendo que genere. Claro. Es como hablar con un adolescente muy literal. No puedes asumir que entiende el contexto, tienes que deletreárselo todo. ¿Y aún así a veces se queda con el detalle equivocado? Visto así, tiene una lógica aplastante, aunque frustrante. Lo curioso es el contraste, porque justo después el autor le pide un dibujo de una flor para una práctica de disección y un esquema de un corazón de cerdo para primero de eso. Y, y los dos resultados fueron correctos y perfectos a la primera, sin una sola corrección. Y esa inconsistencia es fascinante porque nos revela ¿Cómo funcionan estos modelos por dentro? No entienden la biología, sino que reconocen y replican patrones estadísticos de sus datos de entrenamiento. Ah. Una flor o un corazón de mamífero son visualmente muy consistentes en los miles de libros de texto, esquemas y diagramas con los que ha sido entrenada. El patrón es fuerte y claro. ¿En cambio un insecto? Exacto. La morfología general de un insecto tiene muchísimas más variables. Hay miles de formas de insectos. La IA no falla por ignorancia, sino porque el patrón visual de insecto es mucho más ruidoso y menos definido en su entrenamiento. Entiendo. Por eso, a veces, se aferra a un error. Porque ha encontrado una solución estadísticamente plausible, aunque sea biológicamente incorrecta. Esto demuestra que no podemos confiarnos nunca. El éxito en una tarea no garantiza nada en la siguiente la validación humana es innegociable. Esto me lleva a pensar. Todo esto se centra en la biología, que es inherentemente visual. Me pregunto cómo se comporta la IA cuando el reto no es replicar una forma, sino interpretar una lógica abstracta, por ejemplo, un problema de geometría. Buena pregunta. Porque ahí no basta con reconocer un patrón visual. Hay que razonar a partir de texto. Y el autor se la hizo también probó con dos problemas de matemáticas y los resultados fueron como la noche y el día. El primer problema era sencillo, dos motocicletas separadas 20 kilómetros que se mueven en direcciones opuestas. Le pide una representación gráfica y el resultado es correcto a la primera, un esquema claro y útil. Un escenario relativamente simple, una línea, dos objetos, flechas de dirección. Es un patrón conceptual y visual que probablemente ha visto representado muchas, muchas veces. Pero el segundo problema es otra historia. El enunciado es más complejo. Un ángulo de elevación de la cima de una montaña es de 42 grados. Desplazándose 304.6 metros más, el ángulo de elevación es de 31 grados. Vale más abstracto. El resultado, según el autor, un fracaso total. El dibujo inicial no tiene nada que ver con el problema. Intenta corregirlo dándole un triángulo de referencia, pero la nueva imagen sigue siendo incorrecta. ¡Uff! Le indica los errores de forma explícita y solo al tercer intento, después de un diálogo largo y tedioso, consigue la imagen correcta. Aquí vemos claramente la frontera actual de estas tecnologías. Son extraordinariamente buenas reconociendo y replicando patrones visuales preexistentes. Pero cuando tienen que construir una representación visual a partir de pura lógica abstracta descrita en texto, conceptos como ángulos, distancia, perspectivas, sufren muchísimo. Claro. Requiere un tipo de razonamiento espacial y lógico que todavía está en una fase muy embrionaria. No es solo ver, es comprender y construir desde cero. Queda claro que no es una herramienta de enchufar y listo. A pesar de todo, el artículo muestra una galería de éxitos que demuestran que, con este método de prueba, error y corrección, el potencial es enorme. Menciona ilustraciones de calidad docente de la molécula de glucosa, la estructura interna de la Tierra, un esquema del virus del SIDA, un circuito eléctrico... Incluso montajes de laboratorio, como una destilación, o diagramas de física sobre los esfuerzos en los materiales, como la tracción o la compresión. La versatilidad está ahí, si sabes cómo guiarla. Y en el ejemplo de la destilación, hay un detalle que me pareció una genialidad. El autor cuenta que el primer dibujo que hizo Gemini... Era correcto en su concepto, pero estaba incompleto, le faltaban partes al montaje. Vale. Y aquí viene lo bueno. En lugar de intentar explicarle a Jiminy que faltaba, cogió la imagen incompleta, se la pasó a otra IA, a ChatGPT, y le preguntó. Describe este montaje de laboratorio e identifica qué partes faltan para que sea funcional. Brillante. Usar las fortalezas de un modelo para suplir las debilidades de otro. Exacto. ChatGPT le dio una lista precisa de los elementos que faltaban. Y con esa lista, el autor simplemente volvió a Gemini y le dijo «Añade a la imagen los siguientes elementos» y le pegó la lista. ¡Qué bueno! El resultado fue una ilustración completa y correcta. Esto es importantísimo, porque lo que el autor propone aquí no es solo un truco. Es una metodología, la validación y asistencia cruzada. Eso es. Utilizar una IA diferente, como ChatGPT o Cloud, que según el artículo son muy buenas interpretando imágenes, para revisar, analizar o completar el trabajo de la IA generadora, Gemini. Es una especie de segunda opinión artificial, un sistema de control de calidad para detectar errores o carencias que incluso a un ojo experto se le podrían pasar por alto. Es como tener un supervisor de laboratorio robótico que revise el trabajo de tu ilustrador robótico precisamente. Y esto nos lleva a una cuestión clave sobre la fiabilidad. No se trata de confiar ciegamente en una única herramienta, sino de crear un pequeño ecosistema de herramientas que se supervisan entre sí, siempre, y esto es crucial, bajo la dirección final del experto humano. Entonces, para alguien que quiera probar esto en casa o en su centro educativo, ¿cuál es el manual de instrucciones para no acabar con un dibujo inútil y perder horas en el intento? El artículo lo resume en un flujo de trabajo de cuatro pasos. Un protocolo, una receta para minimizar la frustración y maximizar los resultados. El primer paso es la generación inicial. Pedir la imagen siendo muy específico. Nivel educativo, estilo deseado, esquema, realista, acuarela, si va a ser para imprimir, etcétera El segundo paso es la revisión de exactitud. Aquí entra el humano. Buscar a fondo errores anatómicos, de simetría, elementos inventados o ausentes. El control de calidad humano. El ojo experto, aquí es insustituible. La máquina propone, el humano dispone. Tercero, la corrección guiada. Si los errores son leves, uno o dos, se explican en el mismo chat para que los corrija, como vimos con la célula. Sí. Si los fallos son graves o estructurales, el consejo del artículo es claro. No te pelees con la IA. Empieza de cero en un chat nuevo o usa una imagen de referencia para reconducirla. Y cuarto, el paso que acabamos de comentar. La validación externa. La segunda opinión artificial. Exacto. Subir la imagen final a otra IA, como chat GPT, para que la describa técnicamente. Es una última comprobación antes de llevarla al aula, para asegurarse de que no se ha colado ningún disparate. La conclusión de todo esto es evidente. La herramienta está muy, muy lejos de ser autónoma. El docente no es un mero usuario que pulsa un botón y recoge un premio. Se convierte en un director de orquesta. me uste esa metáfora. Es quien tiene el conocimiento de la materia, la visión pedagógica y la capacidad crítica para guiar, corregir y validar el trabajo de la IA. El éxito no está en la IA, sino en la simbiosis entre la capacidad generativa del modelo y el conocimiento del experto humano. En resumen, Gemini con este modelo NanoVamana Pro parece ser el primer avance real para obtener ilustraciones científicas decentes con IA. Pero queda meridianamente claro que el proceso es laborioso, iterativo y exige una supervisión constante y rigurosa. No es magia. En absoluto. Es un asistente increíblemente potente, pero un asistente al fin y al cabo. Y el rigor científico, que es el pilar de la educación, es algo que no se puede delegar por completo en un algoritmo. Por supuesto. El criterio final, la responsabilidad final, siempre tiene que ser la del profesional. Totalmente de acuerdo. Y me quedo pensando precisamente en esa idea de la validación cruzada. El método que propone el artículo es usar una IA para crear y otra IA distinta para verificar, todo bajo supervisión humana. Es un reconocimiento implícito de que estas herramientas no son fiables por sí solas. Necesitan sistemas de control, incluso si esos sistemas son otras IAs. Exacto. Y eso me lleva a una última reflexión. Si las propias herramientas de inteligencia artificial necesitan ser auditadas por otras para garantizar su precisión, ¿hacia qué modelo de creación y validación del conocimiento nos estamos moviendo? ¿Es una nueva forma de colaboración? ¿Una especie de método científico aumentado? ¿O es el inicio de un ecosistema tecnológico donde la confianza depende de una supervisión en cadena? Una especie de torre de control donde cada IA vigila a la otra. Y nosotros, los humanos, estamos en la cima, esperando que nadie se despista.